Nuestro show continúa de la siguiente manera, esperemos que lo disfruten. Y dice más o menos: u n dos, tres!